Nachman explicó que a los secuestrados de Mar del Plata era común que los trasladen a otros centros clandestinos de la provincia de Buenos Aires.